Español. El tiesto de rosas Hace mucho, mucho tiempo, en un reino lejano Una reina dio a luz a una hermosa niña Invitó a su mejor amiga, la reina mágica de los bosques Y a su hijo a visitar al bebé Pero cuando la reina del bosque viajaba al palacio de la reina Ocurrió un desastre El malvado mago había seguido a la reina de los bosques hasta el reino Así que aquí estás ¿Dónde está ese hijo tuyo y quién es este hermoso bebé? ¿Ella es la elegida? No te atrevas a acercarte Sácalo de aquí, ahora Oh, ¿de verdad vas a detenerme? ¿Cuánto tiempo vas a estar huyendo de mí? Hasta que tu hijo cumpla 21 años estaré persiguiéndole Ahora verás, maldito viejo, te vas a enterar Muchos años pasaron desde aquella batalla épica Pasamos ahora a la siguiente parte de la historia En un pequeño pueblo no muy lejos del reino Vivía un campesino con su hijo Estefan y su hija Felicia El campesino era muy pobre y no tenía casi nada Cuando fue consciente de que estaba a punto de dejar este mundo Llamó a sus hijos «Mis queridísimos hijos Toda mi vida os he amado con todo mi corazón Las únicas posesiones que tengo son lo que veis La gallina, los dos taburetes, la estera de paja El tiesto de rosas y este anillo de plata Mi querida hija Te doy este tiesto con rosas y el anillo de plata» Y tú, hijo, te quedarás con todo lo demás. Pero, padre, yo no quiero nada de todo eso. Todo lo que quiero es tu amor y tus bendiciones. ¡Oh, mi amada hija! Hay tantas cosas que debería de... Oh. El campesino respiró por última vez El hermano cogió los dos taburetes, la estera y la gallina Y dejó que Felicia cogiera el tiesto con rosas y el anillo de plata Vendiendo el anillo conseguirás algunas monedas para vivir oh, No, hermano, nuestro padre me dio este anillo Es todo lo que me queda de él Nunca lo venderé Como quieras, pero no esperes que yo te mantenga, hermana de ahora en adelante tienes que valerte por ti misma La gallina, las verduras del huerto y todo lo demás es mío y solo mío Y los huevos que ponga la gallina Felicia se puso muy triste al ver que su hermano era tan egoísta Pensó que nunca volvería a sentirse feliz o amada Cuando vio las rosas casi muertas por falta de agua Oh, queridas flores, a vosotras también os falta el amor Estáis tristes como yo, y sin embargo oléis muy bien. Esta es la mejor fragancia del mundo entero. Os amo, mis queridas rosas, y siempre os amaré. De ahora en adelante seremos las mejores amigas, y os cuidaré con mi vida. Necesitáis un poco de agua, esperadme mientras os traigo un poco de la fuente. Felicia salió corriendo a la fuente cercana que había en el bosque. Apenas había puesto su jarra para llenarla junto a la fuente Cuando escuchó una hermosa música y vio algo increíble Hay alguien ahí detrás de la fuente Por favor, quienquiera que seas, ven aquí No tienes nada que temer Mi señora, perdóneme, no tenía intención de espiarle No sabía que estaba aquí Está bien, hija mía Oh, eres tan graciosa y hermosa ¿Ya has cenado? No, Alteza Entonces, por favor, cena conmigo Ven, siéntate a mi lado Es muy amable, señora La reina de los bosques sirvió a Felicia La comida sabía mejor que cualquier otra cosa que Felicia hubiera probado antes Cuando terminaron de cenar Muchas gracias, mi señora No poseo muchas cosas, pero tengo unas rosas a las que quiero más que a cualquier otra cosa en el mundo Esas rosas son las flores con el olor más dulce que he conocido Permítame que se las regale en señal de agradecimiento No tienes nada que agradecerme por mi compañía Pero si te hace feliz, estaré encantada de aceptar tus rosas Gracias, mi señora Si espera un momento, iré corriendo a casa y se las traeré ¿Sí? Te esperaré Tómate el tiempo que necesites Entonces Felicia corrió a su casa en busca de las rosas Pero cuando pasó por la ventana donde estaba el tiesto Se encontró un repollo allí Estefan había robado la maceta con las rosas Y la había cambiado por una col Triste... Felicia volvió con la reina de los bosques Mi señora, lo siento mucho Pero parece que mi hermano se ha llevado las rosas Pero por favor, acepte esto Esto es todo lo que poseo y deseo que sea suyo Pero si cojo esto, te quedarás sin nada Señora, su amistad es suficiente para mí Muy bien No te preocupes, querida Todos tus problemas terminarán pronto Aquí tienes tu jarra Te la olvidaste antes ¡Ah! Te daré un regalo de despedida Y nos veremos de nuevo, querida Nos encontraremos al amanecer dentro de 21 días Entonces la reina de los bosques desapareció en medio de un destello de luz Felicia estaba allí, boquiabierta Felicia se fue a casa con la jarra Pero le dolía el corazón por sus rosas Porque las amaba más que a nada en el mundo Miró el repollo que estaba donde solían estar sus rosas Lo cogió y estaba a punto de tirarlo por la ventana Cuando escuchó una extraña voz que le decía No, por favor, no me tires Eres un repollo, y hablas Nunca he hablado antes, pero tal vez sea por la llegada del amanecer del día 21 Si me vuelves a plantar con mis compañeros Te diré que tus rosas están debajo de la cama de Estefan Entonces Felicia salió al jardín y plantó el repollo Corrió hacia la habitación de su hermano Y vio a todo un ejército de ratas Tratando de coger las rosas Felicia estaba horrorizada Todo lo que se le ocurría para salvar a sus amadas rosas Era sacar el agua del cántaro Porque esperaba que fuera mágica ¡Mis queridas rosas! ¿Estáis bien? ¡Qué preocupada estaba! ¡Oh, claro que lo están! ¿Cómo iban a estar? ¡Eres una gallina que habla! ¡Nunca lo había hecho! ¡Nunca lo había hecho antes! ¡Debe ser la llegada del amanecer número 21! ¿Qué es el amanecer 21? Bueno, nunca he sabido guardar un secreto la reina de los bosques me convirtió en una gallina y mira por dónde, soy la madre de Estefan un día una reina de una tierra lejana llamó a nuestra puerta ella tuvo el bebé más hermoso que he visto en mi vida y he visto muchos porque era enfermera la reina estaba enferma y exhausta pero prometí cuidar de ti como si fueras mía entonces un día la reina de los bosques vino aquí con una maceta llena de rosas y un anillo y le pidió a mi marido que te los diera cuando crecieras Se llevó a la reina con ella y antes de irse me convirtió en una gallina Para que nunca pudiera contarle el secreto a nadie Hasta la última noche antes del amanecer 21 Y eso es todo lo que sé ¡Oh, mira! ¡Está amaneciendo! Cuando Felicia vio aparecer a la reina de los bosques Salió corriendo al jardín para saludarle dejando atrás a las rosas La reina se quedó quieta ante ella sonriendo Oh, mi querida Felicia, la mañana que he estado esperando durante años. Ya veo que la enfermera te ha contado muchas cosas, pero aún no te lo ha contado todo. Mi señora, ¿dónde está mi madre? ¿Puedo verla? Te llevaré ante ella yo misma. Ella está en un lugar seguro. Todo gracias a mí, querida, ya que el mago malvado quería llevarte con él. Como reina de los bosques... Yo tenía que proteger la naturaleza del mago malvado que quería controlarla Como no podía vencerme Decidió intentar controlarme llevándose a mi hijo Porque no heredaría mis poderes mágicos hasta que cumpliera los 21 años Sabía que el mago malvado seguiría buscándolo a él y a ti hasta que os encontrase Y por lo tanto dejé que te criases aquí como una campesina para que no te encontrara ¿Por qué querría hacerme daño ese bajo? Porque tú eres el verdadero amor de mi hijo y el poder de ese amor lo protegería ¿Y dónde está tu hijo ahora? Aquí estoy, querida Tu amor lo ha protegido mi querida niña ¿Mi amor? Pero si nunca le había visto antes Así que lo has hecho, le has amado más que a nada en el mundo El tiesto con las rosas El tiesto con las rosas Convertí a mi hijo en un tiesto de rosas para que estuviera cerca de ti hasta que cumpliese 21 años Y hoy es el amanecer de su vigésimo primer año El amanecer 21, ¿y el mago malvado? ¿Qué ha sido de él? Las ratas eran su ejército y también lo eran esas coles Ahora que mi hijo ha cumplido 21 años y ha heredado todos mis poderes El malvado mago no puede hacer nada Especialmente porque tu amor lo protegerá para siempre Lo hará, ¿verdad? ¿Pero y él me quiere? Te quiero más que a mi vida, querida Y cada día que pasa este amor se vuelve más profundo ¿Estás dispuesta a aceptarme como esposo? ¡Ah! ¡Lo haré! Ahora todos tus problemas han terminado, querida Y volverás a tu legítima condición de princesa Te llevaré con tu madre y celebraremos vuestra boda con verdadera pompa y esplendor Pero antes de eso, dime cómo quieres que castigue a tu cruel hermano No, mi señora, prefiero perdonarle ¿Te quitó lo único que amaba si quieres perdonarle? Estoy tan feliz y agradecida que quiero que todos sean felices. Convierta a la amable enfermera en su verdadera forma y permita que ella y su hijo Estefan vivan con... felicidad. Muy bien, querida. Nunca más pasarán penurias y Estefan vivirá como un caballero amable y compasivo, un verdadero hijo ideal para su madre. Así que todo terminó bien. La princesa Felicia se casó con el príncipe de las rosas y vivieron felices para siempre.